Búscanos en Facebook como Radiográfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos arroba radiográfica 893. No sé si sabía Leila Vitar, me parece que sí porque ya lo hemos mencionado varias veces a las 12 y 10 primer episodio del radioteatro de la compañía y una eh, un acompañamiento un eh, a ver un aporte muy importante también uh -huh. para la compañía para el radioteatro para el proyecto que empieza hoy bueno no empieza hoy pero hoy se estrena públicamente se gran, nacional en, en radio gráfica y para todo el país es el de eh, los compañeros de AT nacional de la asociación trabajadores del estado que van a estar este sponsoreando acompañando este la, a la compañía radioteatro estamos en comunicación con Luciano Linardi, del Departamento de Cultura de ATE Nacional. Luciano, ¿qué tal? Buen día, Lautaro, Leila, te saludamos aquí en La Gráfica. Buen día, Lautaro, Leila, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí ansiosos por por el comienzo de este de teatro, al cual, bueno, este te agradecemos eh, a través de tu persona también a ATE y la, y la gestión que se está haciendo para este dar una mano en un momento también tan difícil para la cultura, ¿no? Mira, eh Míten, perdón. Eh, es muy difícil. Eh, tomo el, el agradecimiento y lo hago extensivo a desde ya Mirta Mateos, que es la directora del Departamento de Cultura, Paloma García, que es nuestra productora y a bueno, a toda la comisión directiva de Atenas Nacional, a Hugo Cachorro Godoy, que ...que se brinda tanto para esto... ...como para otro tipo de actividades que estamos haciendo... ...en la medida de lo posible, chicos... Eh, ...ojalá estuviéramos en otra situación... ...y, y poder esponsorear un montón de actividades... Eh, ...pero bueno, hacemos lo que podemos... ...a mí me llena de orgullo poder... ...integrar un sindicato... ...que le dé recursos a la cultura... ...y así podamos articular con la comunidad artística... Y bueno, el radioteatro es uno de ellos. Eh, estamos sponsoreando un documental de bueno, un duchador santafesino, Raúl Zufriti, y estamos llevando adelante eh, un segundo concurso nacional de literatura llamado Osvaldo Bayer, eh, que en este momento está en etapa de preselección, donde Selva Almada se Mauricio cartú y Dolores reyes son jurados este es un, es un premio es un concurso que otorga premios eh, en efectivo un concurso literario y también eh, después en derecho tangible de llevar 12 cuentos ganadores a una antología así que también es un volumen de dinero importante en esta crisis que a nacional está destinando eh, y si me permiten agregar la realidad que tiene ATE como columna vertebral de la CTA Autónoma asistiendo el laburo que está haciendo la CTA Capital en la Villa 21, en la Villa 31, asistiendo donde el Estado no llega o donde el Estado no está, es impresionante. Además que tenemos infinidad de trabajadores y trabajadoras de la salud en todo el país que tienen sueldos magros que no están cubriendo la canasta básica. Así que es un esfuerzo enorme que está haciendo el sindicato que no tuvo paritarias todavía, este, así que bueno, recauda, recauda menos. Claro. Luciano, buen día. Acá te saluda Leila. Eh, Hola, Leila. ¿Cómo estás? Te... Bien. Preguntarte cuál es la situación general ¿no? de los trabajadores estatales en el ámbito de la cultura con este parate de más de cuatro meses en plena pandemia. Eh, ¿Cómo se viene trabajando? ¿A qué ritmo? Eh, me preguntás por los trabajadores estatales del ámbito de la cultura, por ejemplo yo soy trabajador estatal en el ámbito de la cultura Exacto. yo trabajo en el Instituto Nacional del Teatro eh, de hecho mi vinculación con el sindicato con la TES, que soy mi historia viene de ser delegado de base del Instituto Nacional de Teatro es un edificio como el Bellas Artes como el Fondo Nacional de las Artes que depende de el ahora Ministerio de Cultura de la Nación Eh, se está trabajando, en, mira, en forma presencial tenemos un promedio de un 15% de trabajadores y trabajadoras uh -huh. y casi un 70% esto dicho por empleo público, o por, por, por Ana Castellani que es este, la, la cabeza de empleo público de, de la órbita nación, eso da que casi el 80% de los trabajadores y trabajadoras le están está trabajando, tanto en forma presencial como en forma en vía remota. Uh -huh. en el Instituto Nacional de Teatro imaginen que estamos laburando para una comunidad que está por el piso, realmente por el piso, esta pandemia vino a agudizar lo preexistente que ya estaba naturalizado que es vivir eh, al día eh, el teatrista más que nada vive al día eh, y el gobierno sacó el gobierno nacional sacó planes de fomento, de sostenimiento más que nada en el Instituto Nacional del Teatro, que fue una inyección hacia la comunidad teatral de unos 600 millones de pesos así que todos los compañeros y compañeras están sacando expedientes a dos manos, a más no poder todos los días y laburando los fines de semana para para que ese dinero le llegue a a una comunidad muy dañada, para que los artistas y las artistas están pasando muy pero muy mal Claro eh si tenés que hacer un eh, un, un foco digamos en, en las actividades más afectadas quizás dónde, dónde lo pondría a luciano eh, y todo todo el lautaro, pero uh -huh. bueno el teatro yo creo fue fue de lo primero que se cerró uh -huh. y lamentablemente quiero creer que va a ser de lo último que se va a abrir mhm. Uh -huh. Y cuando se abra, vos imagina, imagina si usted un protocolo que eh, en una sala, el teatro independiente, una sala de 50 personas con un protocolo eh, de un metro y medio por espectador, ya de por sí la naturaleza del teatro independiente es arribar a la gente para que te vaya a ver. Uh -huh. Imaginate que vas a tener pequeñas recaudaciones eh, de un corte de 10, 12, 14 entradas, el teatro oficial parado, eh, las clases. Muchos teatristas viven de dar clases. Y la verdad que se han reinventado en el Zoom, pero hay que reconocer que mucha gente quiere poner el cuerpo y quiere tener la clase de manera presencial. Uh -huh. O incluso hay claro. que quiere pagar un Zoom o una clase virtual Por distintos motivos que ha golpeado esta pandemia también se quedó sin plata para pagar ese zoom y lo primero que se recorta históricamente es no voy más a la peluquería como ese mandato este estigmatizante de la mujer no de la coquetería que le corresponde a todo tanto la mujer como el hombre no voy a la, no voy al no voy a las, a las, no no compro zapatos no voy a la peluquería no voy al teatro uh -huh. es, es como se ve retín que es lo primero que uno se saca de encima no no compro porquerías en el supermercado y no voy al teatro, siempre hay una excusa para no ir al teatro uh -huh, claro así que la gente está por el piso, la verdad que no, no, no en realidad se ve chicos, pero se ha naturalizado uh -huh. claro eh, ojalá que esta pandemia nos a, a quienes estamos interesados en, en en la política cultural a los gestores a los sindicalistas, a los representantes de las actrices actrices eh esto nos tiene que poner en, en otro lugar y es a discutir eh a discutir la vida la la la vida normal de, de del artista hay una frase histórica creo que de del pinto que dice en esta profesión un día come faisán y otro día te comen las plumas. Uh -huh. Eh no hay ni que comer faisán ni que comerse las plumas. Hay que generar políticas de, de subsistencia media, mínima. Mhm algo que pueda sostener el día a día eh poder ir al supermercado, pagar la luz, el gas, este, la estila. Claro. Que no que, que ser artista no sea sinónimo eh, de morirse de antes. Uh -huh. Estamos charlando este con el compañero de Aten Nacional del Departamento de Cultura en, desde el barrio. Luciano te consulto eh, había hubo gestiones por parte de distintos eh, conocimos compañeros también trabajadores del teatro para que el IFE, el ingreso familiar de emergencia o algún otro programa pueda llegar a estos trabajadores de la cultura. ¿Cómo está la situación en en términos de de programas, de de, de aportes extraordinarios dada la situación, la situación? Mira, no no quiero no quiero equivocarme porque es es delicado mencionar cosas que no no tengo cierta certeza. Entiendo que hay muchísima población de eh, actores y actrices de mayores de 60 años que no están percibiendo la IFE porque, claro, están jubilados. Uh -huh. ¿sí? claro. Pero bueno, nuestra profesión nos genera esa eterna juventud donde uno, eh, la franja de 60 a 80 años... no no está despedida de la vida artística. Claro. Eh, y después, entiendo que hay muchísima gente que lo ha recibido, pero, eh, por ejemplo, había muchas quejas en donde, y, y lo, lo tiro en el tono de preguntas, un pensamiento en el aire, creo que quien propietario, o, o he escuchado por ahí, que quien tenía un departamentito a su nombre no podía acceder al IFE. Ajá. Uh -huh. eh, me voy a poner el entrevistador. usted saben algo de eso? Porque la verdad es que eso nunca me quedó claro. Eh, no, hay, hay ciertamente algún, hay parámetros para, para para recibir el IFE. No no conozco estrictamente y, y lo vamos a, a buscar. Eh, pero bueno, evidentemente, y por lo que nos habían manifestado distintos compañeros y compañeras de, del teatro y de otras mm -hmm. artes, este estaba complicado el acceso y no eran parte de, de, del programa y eh, sí, ciertamente es la, uh -huh. la verdad que se, se complicó este, se complicó el acceso este, más de la cuenta ahora se está pidiendo eh, vamos se está construyendo una asamblea extraordinaria para octubre este, convocada por diversas agrupaciones lasión argentina de actores para reclamar en forma un poquito más fuerte y más tajante al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales un, un ingreso de emergencia este para para la comunidad teatral y ver qué se puede hacer con el gobierno de la ciudad también este, la verdad que mucho mucho no pusieron los compañeros te uh -huh. lo tengo que decir así la guitarra uh -huh. Eh, recién ahora el Teatro San Martín empezó a reintegrar a modo simbólico eh, una plata sobre las reproducciones que están haciendo vía redes sociales de viejas obras realizadas en Teatro San Martín. Pero bueno, es accesible a 50, 60, 70 personas han pasado el Hamlet, este fin de semana, Juancho eh, más, han pasado el Raylia, el Forcelabel y eh, la tempestad. Son contadas con las manos, son 6, 7, 8 obras. donde Han decidido reintegrar un, un dinero, es sin bolsos, son 15.000 pesos. Mhm, uh -huh, claro. Es que no, no, más no más que eso. Este, así que bueno, pero pero bueno, vino esta pandemia vino a agudizar lo preexistente, lo que estaba, que ya el estado de normalidad del teatrista es mucho más que gustero y me parece que ese es el desafío también a, a generar políticas públicas que, que generen un mínimo sostenimiento del actor y del